Bueno, les decíamos en los titulares que por estas horas eh, se está informando que hay un brote de COVID que se está registrando en el Hospital Piñero del Campo, según advierten trabajadores del Centro de Salud, eh, y, y han confirmado incluso autoridades, pero hay... Cifras distintas de las que maneja el sindicato y las que manejan las autoridades de ACE. Nosotros estamos en contacto telefónico con Ana Díaz, representante de los trabajadores allí en el Piñero del Campo. Ana, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Ana, eh, cuénteme a ver cómo surgió esto, cómo están los pacientes, cómo están los funcionarios afectados, cuántos son. Bueno, eh, en estos momentos hay 28 residentes, hay tres pabellones aislados, y hay eh, aproximadamente entre doce y 12 funcionarios eh, con COVID. Están estables. La mayoría son asintomáticos este eh, realmente eh, no hay no hay pacientes que estén eh, eh, de preocuparse porque ya le digo están estables eh, el problema es de que son muchos los compañeros que están con COVID, verdad se mal... cuánto me dijo que cuántos funcionarios había con COVID? doce doce mhm 12. Eh, eso eso acarrea a que los compañeros que están en actividad en estos momentos están recargados, ¿verdad? Claro. No, no olvidemos que los pacientes, eh, a pesar de que están bien, que son asintomáticos, el problema es que eh, están más delicaditos, ¿verdad? Eh, tienen y eh, demandan más, entiende eh, este Y estamos con el... No con el mismo número, con menos compañeros, porque están algunos certificados por COVID y otros por otra patología, y también porque están de licencia. No olvidemos esto. este Entonces, yo la verdad, lo que me preocupa es los compañeros que están en actividad en estos momentos, que están muy recargados. Sí, claro. Sí. Eh, qué qué dicen las autoridades con respecto a eso están previendo algo es que nosotros ayer cuando hablamos con la subdirectora este le sugerimos que sugerimos de que por este brote que eh, por la vía de la excepción se solicitara más este más recursos humanos en la parte deadjutencial verdad ya sea para la noche y la tarde que son los turnos que están más recargados uh -huh. eh, cuando ustedes piden mayor cantidad de personal como cómo se se accede a esa posibilidad cuánto demora bueno que por la vía de la excepción sería ya si fue si si lo autorizaran uh -huh. porque es, eh, es ya es más rápida la cosa pero hay que ver a ver qué dice hace, ¿verdad? Eh, es la voluntad de ellos que que ya seguirán o no a esto. Uh -huh. Dada el brote que hay en estos momentos. Claro. Eh, hay algún algún funcionario más que esté esperando resultados de esto. Sí, hay, sí. hay hay hay para hoy. Y puede saltar desgraciadamente pueden saltar O sea que puede aumentar rápidamente. Otra... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Eh, Ana, y con respecto a los pacientes, eh, ¿qué, ¿qué cantidad de funcionarios se precisan para atender esos pacientes? Y por lo menos precisaríamos, sí, 10 en total, por lo menos 10 para este brote. Sí, sí. Bueno... Bien, Ana, entonces, pero usted bueno. usted me dice que no hay por ahora gravedad en ninguno de los... de no, no, no, están estables, no, no, no, no. Claro. Eh, ¿De cuántos, de por pabellón, cuántos enfermeros hay? Ay, qué les voy a decir, mi eh, mire, ayer en el pabellón B, en un turno no voy a nombrar, eran dos enfermeros únicamente. Después este, en la noche también se complica. La noche se complicó muchísimo, vio. Uh -huh. Este, no quisiera nombrar exacto, pero muy poco personal que Sí, o sea que hay, ¿cuánto cuánto cuántos residentes hay en cada pabellón? Y ese 60 ocho ahora no se olvide que los aislamientos hay más en eh, la parte de aislamiento hay en un aislamiento por ejemplo hay 16 Ajá. póngale en sí. el otro aislamiento hay 5 eh, y en el otro aislamiento porque están divididos me entiende sí sí sí sí sí muy bien Bueno, Ana, le agradezco mucho el tiempo y sí. la información. ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, allí estábamos conversando entonces con Ana Díaz, representante de los trabajadores en el Piñeiro del Campo, dando cuenta, es una pasó también en, en plena pandemia este, hace un año atrás Este, pasaba lo mismo no pero había muchísimos funcionarios eh, que ya no están ahora este había mucha cantidad de funciones de todas maneras igual faltaban siempre en los pabellones yo, yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado con Ana Díaz y ellos y siempre había diferencias entre eh, las posiciones que tenía la administración y los trabajadores con respecto a proveer de, de, de personal para atender esos pabellones que estaban este, con mucha cantidad de residentes, ¿no? Y bueno, y está pasando lo mismo ahora, pero ahora eh, hay un, una cosa que no es menor, que están vacunados todos ya, que no hay tanta gente, eh, que es leve, La, la afectación por COVID es leve por ahora, pero de todas maneras tiene que estar aislado.